Yo les comentaba a los compañeros que podríamos hacer una empresa recuperada y bueno y fue un poco difícil al principio porque teníamos que unir a los compañeros siempre había muchas cosas por medio que no, no se lograban entonces yo me puse en esa situación para sacar esto adelante y hoy día es una gran satisfacción eh, desde mi actividad, que yo soy el secretario gremial del Sindicato de Alimentación, haber podido organizarme y organizar a los compañeros, que es muy importante para un dirigente eh, llevar a esta situación. Y hoy me, me satisface a ver que esto a, a, está creciendo y se está consolidando, es importantísimo. Yo creo que todos los trabajadores, cuando tenemos situaciones así, ahí es donde nace el dirigente. Entonces eso lo, para mí es una gran satisfacción y hemos colaborado mucho porque hemos hecho muchas gestiones con la, la gente anterior que estuvo en el gobierno y con gente de, actual también, porque yo creo que no tenemos que eh, dejar a los compañeros muchas veces desamparados y nosotros como dirigentes sociales que somos tenemos que estar siempre en esta, apoyándolos y yo creo que es la satisfacción que, que uno tiene como dirigente sido todo este proceso de recupero de, de esta cooperativa? Y bueno, fue un poco eh, fue que estaban en convocatoria, después se fue consolidando la posibilidad de, de trabajarlo, de hacerla recuperada y bueno, también haciendo muchas gestiones, gestiones eh, en el gobierno, gestionen la justicia. Entonces ha sido muy duro la, la, la lucha y bueno, hoy están los frutos acá. Así que para mí es un gran orgullo poder estar acá. Así que no, y ha sido complicado, complicado en el sentido de que eh, los trabajadores eh, tenían muchos meses que no les pagaba la empresa, teníamos discusiones, íbamos a la subsecretaría, hacíamos distintas cosas, pero no, no, no había posibilidades, porque los empresarios de esto fueron una empresa muy grande que manejó mucho dinero, que cuando eh, agarraron y eran... Eh, accionistas en Edensa, en el Banco de Mendoza, bueno, son los que fundieron los bancos y todo, entonces era difícil pelear contra todo eso, pero yo creo que cuando uno quiere hacer algo, lo hace, más allá de todas las cosas que uno tiene que enfrentar, yo creo que la convicción uno la tiene y por eso lo hace. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, ¿eh? ha sido un gusto.